y sí, señores, sean ustedes, bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidos a este gran evento a este gran evento a este gran evento Olvídate de todo Menos Menos de mi Y vete a donde quieras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 extra estado testigo de tener el orgullo de una estrella que viene a iluminar y engala marcada el escenario en cada presentación derrochando una luz propia y esa voz inigualable llena de alegría apa te espero te bajo te de los zarales como que te una teña y Como que te estupro y sales? que vas la leña? Si no eres tonto, ya sabes. Pusí uh, si no, Casada con la... su público y comprometida con los escenarios. Yo estaba clavando. Yolanda Villa. Te Yolanda Villa. llorar.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 Ben cuç sabia, no que les credo de dia. I te preguntava per què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 Para que ya no andes haciendo pantomina Vete con esa que tú no puedes condor Hoy que el Señor tiene querida Con sus miserias compartidas Me da pavor Nos vamos a quedar sin nombre vamos a morirnos de hambre La otra que yo Ahora sí, ni para ti, ni para mí Ay, mija, si nos vamos a morir de hambre, mija ¡Ja! Ah. Vaya Ahora resulta que el señor Tiene querida Que tiene casa chica y lleva dobledita Porque el señor de nuestro amor se fastidió Mira Y tanta tu ridiculez que me lastima Para que ya no andes haciendo pantominas Vete con esa que tú no puedes con todo Hoy que el Señor tiene querida Con sus miserias compartidas Me da pavor Nos vamos a quedar sin hombre Y vamos a morirnos de hambre La otra, la otra y yo. metrero en mi rancho, cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar. Puse se de un caballo, mi penco estaba en lado, Y comenzó a relinchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería atender Como aquel penko sabía Lo que el letrero decía Preguntaba ¿Por qué? Es el mejor de mi cuadro Cuatro que más me cuadra Chulo mi prieto haba luz Tiene manchadas de blanca Las patas y las enalgas son Me llega el pecho su cruz El tata es cuarta de mí Na, na, na, una yegua fina Y él se parecía los dos Sabe, decía el de rancas Ponla brincando las trancas Recorte un gran dolor Uuuu, uh, ja, ja, ¡Echale mi mariachi! En el arallar el día hoy me robí una mujer era el amor de mi vida le puse toda mi fe eran los que más quería y por los que más lloré también ella le decía oh, oh, oh, oh, ya la llevé a devolver me te mi cuarto, pero lo voy a vender. Nada más lo miro y me acuerdo, estoy el rabia otra vez. Al clavar este letrero, Clavaba mi alma también. Pero perdóname, pieto. No quiero volver Magnata, cántale como tú sabes No discutamos Porque después de la primera discusión hay muchas más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 razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya, ya no te No te amo el de todo menos menos temido y vete a donde quieras pero quiero también que al fin de tu camino comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todos, menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancará de mi alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presenció enseñó la noche, que te entrega entregaste a mí. El tiempo seguirá, su marcha interna. ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te seguiré, por cielos y por mar. Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todos Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de mi alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tan otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí Cosas tenía caballo, perro y mujer Caballo de pura sangre, bonito, de buen correr Y un perro de raza fina, cachorro de buena ley Y su mujer Adelina, una hembra de muy buen ver Esas tres cosas son mías, que no las pretendan, Aite. Gritaba el güero García, como diciéndole al aire. Por eso hay lumbre en sus ojos, cuando a su mujer decía. ¿Dónde has dormido esta noche? que es? Tu almohada tan fría Desde en vida de mis padres He caminado dormida Pero ni ansina te ofendo Pues de soy querida Yo tengo el sueño pesado Le grita el cuero enojado loco y es cuando mato venda ¡Uh! esa de linda caramba ¡Ay! tranquilo descansa el potro Bajo la luna dormido Tranquilo te descansa el perro Cuidando a su piel amigo Pero esta noche Avelina En nuestros brazos querido Con besos prende la lumbre Que no enciende su marido Música A las orillas del río Antes de que el sol naciera Se han encontrado dos cuerpos Que nadie reconociera Con las patas de un caballo Los cuerpos tan destrozado Y las mordidas de un perro Sus rostros destrozaron Figuraron aquel que hombre te espera a te encontrar donde deja caballo, perro y pistola con más razón a su vieja Vos pues como el cuero decía yo perdí a mi adorada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 mis hijos que cariño tan grande les tuvo mi pecho pa pasar mucho tiempo pa que otras les diga sinceras palabras de amor tal vez nunca te cante quiero, soñando en el alma Tal vez nunca, besen pues temblando, con loca pasión Que cariño tan grande, les estuvo mi pecho cuántas penas, y cuantas vergüenzas, quedaron escritas, con tanto dolor Pero al fin cuando el tinto, negro recuerdo Pasaron la historia que aquel libro que no terminé Por falta de amor uh, uh, uh, uh, uh. Adiós Nació en la ciudad más linda que está en el norte de mi país Ciudad Camargo donde le dieron la vida ahí Nació en la ciudad más linda de desde el norte de mi país me da gracias a sus padres porque le dieron la vida ahí Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del barra Y escuchen este corrido ¡Qué alegre vengo a cantar! ¡Qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña India vestida de sol Chava como un vio en herido Dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! Anivadas con Sotón De por allá por la cunda Me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua Para valiente mi tierra Para manzanas el valle Pero, oh, y de la sierra la carne ¡Qué bonito es Chihuahua! Uh, ja, ja, ja. Y arriba la reina, sí señor Y arriba Chihuahua ¡Dá de Y los vinos de Majalpa Y el gran ganado llamado Caras blancas de Chihuahua Que re chulo es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar la gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Uh, y arriba, Camargo, Chihuahua, sí señor. De ese sueño sedunto Tomaremos copas ciegas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 Porque fiel siempre fui, y no quiero perderte. Aunque el destino te lleve, a querer otro amor. No te olvides que yo, para ti siempre fui, y me dejas dolor. Si sí, te quiero de verdad, por eso es que me da ambición. Ambición de querer No tengas dudas de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte ¡Uh! ¡Ay! ¡Apá!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 Ambició, ambició de querer-te No tengas todas de mi, porque fiel siempre fui y no quiero perderte La moneda se le da cualquiera Tómala y vete Y que Dios te ayude Yo nunca quise Que de mí te fueras, Y por tenerte Hice cuánto pude Pero a mi ruego No le hiciste caso Y me dejaste Por tu amor sufriendo yo hoy que no tienes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 Gente de mal corazón te critica y se burlan de ti la vergüenza que te hacen pasar son vergüenza también para mí Me causas pena, ¿por qué no te mueres? Para que nadie juzgue tus errores ya así enterrarte donde yo pudiera ir diariamente a llevarte flores.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 la Sepan Que has doy llorar Que el qui tú me valle l'al No és es que yo quiera sentir-me un santo. Mi ajeno, mi falso orgullo se doblegó Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe, me bañe el la... de llorar y, y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y te llorar. Encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas? Hay momentos En que quisiera Descorrajarme Y arrancarme De a los clavos De mi penar Pero Mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y Mi cariño Con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las barras Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, te da tiempo. ¡Atiago! Te corro la cura. Ya ya no vuelvo. Paloma negra en la reja de un melón. Quiero ser libre, vivir mi vida Era Tio ja me pu que so oriento por lo ha buscar si agarraste por tu vuelta las far Sin que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufro por ti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 de veras que no te mides con tu tonta vanidad se te subieron los humos como si quieres volar ya mírate en ese espejo para que te haga pensar que el tren aquel que esperaba que el tren aquel que esperaba se hacía acaba de pasar pero a solas me pregunto es lo que te hace creer que necesito tus brazos para sentirme mujer que poquito me conoces y que poquito haces ser quien te ha dicho tal mentira quien te ha dicho tal mentira dime, dime de parte de quién Yo te dejé ir Porque te miraba la inmensa tristeza Que te hacía sufrir Pensabas en él Pensabas en él. Preferiste el amor por ti otro Que el de querer te desquerí, yo te desquerí, preferir el amor prohibido que el de una mujer. Amor. ¿Qué pasó? Esa lume de leyes prohibida ¿Por qué se apagó? Yo te dejé ir Porque te miraba la inmensa tristeza Que te hacía sufrir Pensabas en en él, preferís que el amor fuese otro, perdí un buen querer. Yo te dejé ir, yo te dejé ir, preferís que el amor prohibido.